Salgo de mi pueblo rumbo a la universidad, su desespero yo no Ay, Dios mío, que me pase. Es terrible pensar. Por lo tal que entro a clase, y me pongo a pensar. Ay, Dios mío, que me pase. Es terrible pensar. Y todos mis compañeros que viven donde yo vivo, y todos mis compañeros que viven donde yo vivo. Al saber Hey. Poco a poco pasa el tiempo y yo me voy amañando la nostalgia Como todo estudiante, espero vacaciones.